Once y media de la mañana, Fernando Hernández, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿todo bien? Bueno, eh, te presentamos como parte de la premiadísima, ahora, cerveza de Jacinto Arauz, vienen de la Copa Argentina de Cervezas y estarán contentos. Contanos cómo fue esa experiencia de Meridiano V. Excelente, eh, sí, sí, obviamente muy contentos. Eh, este año se realizó, obviamente, de manera virtual. Eh, la metodología es como todos los años envían las muestras 15 días antes a la copa, pero bueno el año pasado habíamos viajado a Buenos Aires a la premiación y este año obviamente fue todo a través de las redes sociales así que nos enteramos en vivo ahí por por el Instagram Bien, eh, contanos qué es Meridiano Quinto, si bien eh, ya están un poco instalados en la provincia tenemos conocimiento, pero eh, contanos cómo se formaron eh, eh, se dice, es la cerveza de Jacinto Arauz que tal ¿Tan real es eso? Digo, el, el, la producción está efectivamente focalizada ahí. Contanos el proceso de, de producción. Bien, bueno, nosotros en primer lugar hacemos cerveza en el año 2009, arrancamos como hobby, después eh, mientras estudiamos en Bahía Blanca y después cuando ya nos instalamos en Arado, más o menos año 2011, y seguimos elaborando de manera casera y, y digamos de hobby, Empezamos a participar en algún evento local, viste algún festival de folclore, alguna cosita, eh, simplemente como forma de difundir la cultura cervecera, cerveza artesanal, y después nos fuimos entusiasmando a partir del 2014 montamos una fábrica de garage, que en el 2015 se, se, se concretó en una fábrica formalmente, digamos y a partir de ese año estamos eh, trabajando siempre desde Jacinto Arauz, y bueno, obviamente... Eh, empezamos comercializando en los acá en el pueblo, pueblos de vecinos después la región, después la provincia y ahora ya llegamos a varias provincias del país Bien, eh, para la cervecería artesanal estos años fueron eh, bueno, vos lo vas a definir mejor, pero quiero decir, pasamos del boom de la cerveza artesanal donde había hasta funcionarios del gobierno nacional aconsejándole a las personas que se dedicaran <risa> a eso porque era un negocio, a esta nueva realidad de la pandemia eh, ¿en el medio o, en, o cómo ha sido esta situación para ustedes? Sí, nosotros, digamos, eh, hemos vivido todo el boom, eh, podemos decir que somos anteriores al boom, eh, tanto primero como cerveceros caseros, después cuando ni bien montamos la fábrica, eh, realmente había que ir a golpear las puertas de los bares y, y explicar qué era lo que nosotros vendíamos, y ahora todo el mundo demanda cerveza artesanal, obviamente que eso lo vivimos, eh, desde tener que generar nuestros propios espacios a a después vivir que, que no nos alcanzaba la cerveza. Ahora, desde no solo la pandemia, sino desde la crisis económica de más de un año eh, o dos años, te diría, eh, fue cayendo o, o se mantuvo en primer lugar en una meseta el consumo y, y después incluso obviamente en la pandemia fue cayendo el consumo y cayendo muchísimo la rentabilidad también, así que este año particularmente fue un año durísimo pues estuvimos prácticamente parados un par de meses y, y después bueno eh, de a poquito rebuscándonos como podíamos fuimos mejorando la situación y bueno ahora esperamos tener una buena temporada a pesar de De, de esta nueva normalidad que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. eh, en este momento, ¿la cantidad de personas que se dedican a la cervecería artesanal es la misma que hace un año y medio, o, o ves que se han caído en el camino algunas personas, o, o, pro, o producciones? Yo, sí, yo creo que eh, no ha parado de crecer más allá de la crisis. Eh, hay, hay nuevas fábricas, sí, o, obviamente tengo conocimiento de colegas que han abandonado, han desistido de de emprendimiento, ha vendido la fábrica, digamos, algunos los ha afectado mucho, eh, pero las fábricas que estaban bien establecidas, digamos, eh, siguen en pie, obviamente, surfeando la ola como pueden, pero pero pero siguen, siguen trabajando en general en todo el país, eh, más allá de esta adversidad, ¿no? De, eh, así que yo creo que que va, va, va a volver a encauzarse hacia el crecimiento a partir del año que viene y, y y va a seguir creciendo seguramente la cuota de mercado que nosotros tenemos dentro de la cerveza. Uh -huh. Bien. Eh, vos, además de la fábrica de cerveza artesanal, eh, también tenés negocios, cervecerías en Santa Rosa, ¿verdad? Sí, yo soy uno de los socios fundadores de Bruselas. Claro. Justamente eso voy a, a lo que te decía en un primer momento. Nosotros cuando empezamos a crecer como fábrica nos chocamos con que no teníamos claro, eh, claro. un bar cervecero en Santa Rosa. Uh -huh. eh, así que la realidad es que al al no estar, lo fuimos a armar nosotros, eh, y después bueno después de abrir eh, Bruselas, abrieron un montón más de cervecerías multimarcas, no solo en Santa Rosa, sino en, en Pico, en el resto de la provincia. sí eh, Así que, pero bueno, sí, fue parte de, de generar algún espacio y, y una forma de... De, de, de local gastronómico que no existía en la provincia. ¿Y ¿no? eh, Bruselas eh, anda bien eh, eh, como comercio, digamos, independientemente de la cuestión de la producción de la cerveza artesanal? Eh, eh, eh, ¿También están tienen Amsterdam ahora o, o es otro grupo? ¿Cómo es eso? No, no, no. Eh, Amsterdam es, es otra empresa. Ah, bien, no, bien. No, no tiene nada que ver con nosotros. Eh, eh, lo que pasa es que por ahí se confunde porque venden nuestras cervezas, digamos. Pero pero no, es, es totalmente otra otra empresa. Está bien. Eh, bien. ¿Y, ¿Y cómo es el funcionamiento, digo, de, del comercio en sí, de, de un negocio de ser, que vende cervezas esencialmente en, eh, en este momento? y Bueno, ahí estamos muy limitados, como es el público conocimiento, más allá de que estamos abiertos, el horario hasta las 22 obviamente se hace muy difícil, eh, sobre todo para... Digamos, ya estábamos limitados hasta las 24 horas, pero ahora al estar limitados hasta las 22, eh, el, el, el consumo cayó muchísimo, sobre todo por ahí en los bares, eh, la gente tiende a salir un poquito antes, eh, lo que es cervecerías puede ir a tomar una pinta, comer unas papas, entonces por ahí puede lograr que la gente vaya un turnito antes, a las 20 horas, uh -huh. eh, o incluso hasta las 18 horas, pero pero bueno. Eh, por ahí, bueno, los restaurantes estarán más afectados, ¿no?, a los que tenían turno de claro. cena, obviamente la gente no va a ir a cenar a las 20 horas por una cuestión cultural, eh, así que seguramente esos negocios están incluso mucho más afectados que, no, que nosotros. Bien, Fernando, agradecemos el contacto y si querés agregar, contar algo más, este por supuesto que te estamos escuchando. Sí, no, bueno, eh, agradecer por, por la difusión y bueno, nosotros, la verdad que esto es un trabajo que venimos haciéndo hace mucho tiempo somos una pequeña pyme pampeana y tenemos el apoyo de, de toda la gente sobre todo de de nuestra zona que que en estos momentos críticos que tuvimos este año eh, nos, nos hemos eh, hecho muy fuertes localmente, eh, abrimos un taproom, no, nos solventamos de esa manera y nos ayudó muchísimo. Y bueno, esperamos ahora, estamos por sacar un nuevo formato que es lata y botellas, eh, algo que no, no hacíamos, que la pandemia digamos, nos empujó también a, a avanzar en eso, era un proyecto de largo de largo tiempo. Eh, así que por ahí comunicar eso, que, que vamos a empezar a estar por ahí en los comercios de toda la provincia eh, en ese formato. No solo nosotros, sino eh, en varias cervecerías de la provincia van a empezar a, a comercializar sus productos, algunos ya los están haciendo en ese formato y bueno, es una buena manera también para los consumidores saber que hay cerveza local Y, y para apoyar también a los emprendimientos locales ¿no? y regionales. Y, de la y en ese sentido, la, ¿la distribución de ese producto en lata y cerveza co, eh, de, tiene sus complicaciones para para digo, para digo pequeñas empresas como las que estamos hablando, locales? Porque uno imagina que es, es, es una red tan grande la distribución que, que a veces más vale que los, los pulpos tienen la posibilidad de, de hacerse fuertes sí, ahí. Sí, claro. No. Nosotros, bueno hay hay a nivel nacional está lo impulsada la ley de góndolas y hay una cuestión ahí pero en realidad eso ya es más masivo y más a supermercados nosotros la verdad que, que yo prefiero apuntar al almacén de barrio y la claro. conocida, que cuide el producto que lo sepa ofrecer y nosotros estamos haciendo una labor en conjunto con otras cervecerías de la provincia para eh, ayudarnos en la comercialización porque obviamente si uno cae a través de, de distribuidores y bueno y cosas por ahí se encarece mucho el producto, nosotros estamos muy muy comprometidos a, a, a lo que es el envase, digamos en el caso de la lata, eh, el extremo es que la lata, eh, a nosotros el envase en sí, la lata y la etiqueta Eh, termina costando lo mismo para nosotros de lo que sale esa lata de industrial en un comercio. Claro. ¿Entiende? Sí, sí, sí. Entonces nos deja totalmente fuera del mercado. Claro. Entonces eh, nosotros la idea la intención es justamente apoyarnos entre las cervecerías para aprovechar que estamos en distintas regiones de la provincia y darnos una mano en la comercialización entre nosotros para para hacer que, que todo sea, digamos, pod podamos vender en toda la provincia todos, ¿no? Eh, una forma de acción en conjunto para, para aumentar el, el volumen de venta global de, entre todos. Bien. Bueno, eh, te agradecemos de vuelta el contacto. Bueno, muchas gracias por la difusión. Bien. Fernando Hernández es parte de Meridiano V, que eh, quedó en la agenda a partir de, un, de los premios que cosechó ahora en la Copa Argentina de Cervezas y nos contaba su, su emprendimiento que arrancó en el año 2009.